Lo dicho, nos vamos a Chile, piloto de combate, Rodrigo Bravo. Testigo investigador sabe muchísimo sobre el fenómeno ovni. Y pone su libro a vuestra disposición. Son días especiales, hay días en los cuales se puede leer. Hay tiempo para leer, vamos a hacerlo. ¿Nos escuchas? Muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno, buenas noches. No, hola, tal? buenas noches. Oye, ¿cómo están las cosas por Chile? Porque esta pandemia afecta al mundo entero. Hola, Silvia, buenas noches. Sí, acá estamos eh, en igual que la misma situación que, que arrastra desde Europa, eh, en una cuarentena que obligó a hacer un toque de queda a partir de las 10 eh, de la noche hasta las 5 de la madrugada. Para así evitar que la gente circule de manera eh, irresponsable, porque pese a todas las recomendaciones, igual había muchas personas que no hicieron caso de esta de esta advertencia y si, si siguen aumentando lo, lo, los casos hoy día que van en Chile alrededor de los 630... Eh, es probable que se tomen medidas más severas para también contrarrestar esto que, que está afectando al mundo entero tu libro se titula Los extraterrestres han muerto no significa que no creas en el fenómeno free sino que consideras que el fenómeno free tiene elementos de mito y en absoluto consideras que no es real es real, pero hay que ser escéptico si, sí, antes que todo quisiera por favor aprovechar ya que saludé a Silvia le pueden enviar mis especiales salud a Manu Carballal Está Dios, por aquí, ¿eh? Darrolla, sí, sí. Están todos escuchándote. Un gran una, un gran abrazo desde Chile para todos ustedes. Te lo dan a ti también. A un Pero... escritor, insistimos, esta información, los extraterrestres han muerto, lo colocamos en nuestra página web, lo colocamos en los eh, mensajes en Twitter y lo pones a disposición de la gente en Chile y en todo el mundo porque en todo el mundo está afectado por esta pandemia que estamos viviendo ese encierro, ese confinamiento es mayor o menor pero está en todos los países del mundo también allí eh. sí, me pasó con el libro Ufología Aeronáutica que a partir del 2012 también lo dejé en el formato PDF para, con libre disposición de que la gente lo descargara ahora hace unos días lo hice con los extraterrestres muertos de una forma de colaborar con un grano de arena para que la gente que tiene que estar obligatoriamente en su casa tenga material nuevo para poder leer, entretenerse, eh, independiente a las posturas individuales. Esto es un tema que a todos nos atañe y que nos interesa mucho. Y por lo mismo lo dejé abierto para que el que quiera lo descargue y ojalá a futuro, después que lo lean, podamos eh, hacer una grata y amena discusión o debate sobre, para mí, el fenómeno más importante de la última era. El fenómeno OVNI, un fenómeno importantísimo. Sí. Bueno, tú conoces en muchos casos de pilotos, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, eh, tal cual como tú me preguntabas inicialmente, eh, yo no es que sea escéptico de lo extraterrestre. Lo más probable es que en un universo que tiene, creo que son 97.000 millones de años luz de distancia desde un extremo a otro, con 13.500 eh, años de existencia, millones de años de existencia, lo más probable es que exista algún tipo de vida fuera de nuestro sistema, nuestra galaxia, nuestra Vía Láctea, lo más probable es que así sea. El punto está, y el libro se llama Los extraterrestres muertos, es un nombre metafórico, pero que viene en cierra Eh, un análisis histórico de lo que es la hipótesis extraterrestre y cómo se unificó al fenómeno de los OVNIs. Eh, dado que el fenómeno de los OVNIs, o fenómeno aéreo anómalo, como lo nombramos en el mundo aeronáutico, es un fenómeno real y que es irrefutable negarlo. Es decir, cuando viene un negacionista a decirte que los OVNIs no existen, eso es absolutamente falso, porque existen casos que son hoy día... Eh, Muy importantes que no tiene explicación y que hablan de manifestaciones sin explicación hasta el, hasta el día de hoy. El punto está en que cuando eh, nace este fenómeno en la era moderna, estamos hablando del año 47, inmediatamente se le adhiere. Y poquito antes hubo un programa radio que contribuyó mucho a eso, ¿no? De Orson Welles. O sea, no, Orson Welles quizás es como la, la, el punto más que de inicio, el punto donde se consolida sí, claro, la propia claro. vida. Eh, o, que, o que había algún grado de contacto con otras entidades que no necesariamente venían en OVNIs pero esto viene desde Plutarco, estamos hablando de Grecia cuando ya se creía fehacientemente que fuera de la Tierra existía algún tipo de vida no se tenía conocimiento de astronomía pero sí ya estaba la idea de que por ejemplo en la Luna existía algún tipo de vida uh -huh. de ahí esto va evolucionando eh, parte con la protociencia ficción, después la ciencia ficción posteriormente viene toda esta cultura eh, de, de filosofías un poco más ocultistas que son a mediados de 1800 en adelante, que sí o sí dan eh, a, a conocer la más que la creencia, la afirmación de otro tipo de entidades y otro tipo de inteligencia, que muy bien caen, cuando bien señalas tú la guerra de los mundos del año 38, en una cultura más bien ligada a los cómics y a, y a la ciencia ficción, que bastó, el avistamiento de Kenneth Arnold en junio de 1947 para que en 1950 se unificaran en forma definitiva ambos eh, escenarios que son completamente distintos. Y aquí este libre lo que hace, al hacer como la línea de tiempo y el análisis más bien antropológico del fenómeno, aquí más que nada yo un nombre personajes y, y, y, y, y, y, y, oh, y textos que son claves. Ahí, por ejemplo, se hace una, una detallada eh, revisión De, de literatura, como también de, de, de autores. Por ejemplo, Donald Cainhall, que para mí es el hombre más importante y clave en esta unificación, ya que en 1950 él deja en claro... Él es, que es un escritor norteamericano que tuvo muchísimo éxito, muchísimo seguimiento. Bueno, pues es el que utiliza, digamos, el que llega al gran público con los libros que escribía sobre los entonces llamados Platillos Volantes. Claro, él con su libro eh, «Los objetivos voladores son reales» eh, hace a alusión a que este fenómeno proviene de un origen extraterrestre y que además eh, inicia lo que se llama la teoría de la conspiración cuando señala que el gobierno niega tener conocimiento. Gracias, muy conocida porque a la, en cada inicio de los capítulos de los X-Files lo primero que sale es «el gobierno niega a tener conocimiento» y salió desde justamente sus libros. Entonces… Ahí parte esta cultura ovni, que es toda la gente que de una u otra forma está interesada en este fenómeno, investigadores, escépticos, contactados, eh, abducidos, simpatizantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí en adelante se genera una bataola que yo lo que hago es tratar de resumir eh, en este libro eh, que en realidad si uno lo ve por, por Amazon o, o, o si lo descargan en, en PDF son aproximadamente 240 o 131 páginas, donde eh, en, en, en, de forma muy sintética trato de explicar cómo llegamos a que hoy día, cuando uno habla de OVNI o habla de fenómeno aéreo anómalo, automáticamente e inmediatamente se alude a la presencia de algún tipo de inteligencia extraterrestre. Una cosa, Rodrigo, has, antes has mencionado que incluso desde los tiempos de Plutarco, vamos, en los clásicos, que ya se mencionaba uh -huh. la posibilidad de que hubiese pues eh, esos avistamientos de algo extraño, ¿no? de algo en los cielos, pudiera ser objetos volados no identificados o lo que fueran, pero también desde esos tiempos se contemplaba la, posibil la posibilidad hipotética de que fueran peligrosos, de que vinieran y que pudieran hacer algo en que nos pusiera en peligro a la Tierra, porque mmm, con la grada de los mundos ahí fue un poco cuando metieron el miedo en el cuerpo a la gente y se quedaron así como inquietos sí. ¿En, los, ¿en la época antigua también se tenía esa posibilidad en cuenta? No, no, porque en la época antigua pues. estaba solamente la idea de que existía algún tipo de vida esto lo hace notar con una obra que se llama De la fase inorbe Lunae eh, aproximadamente el año 90 después de Cristo después el mismo Kepler eh, escribe una obra en 1630 que se llama Somnium Astronomía Lunaris, hablando de lo mismo dando la posibilidad incluso De vida a los otros planetas que se estaban descubriendo... ...en pleno en pleno auge de la Ilustración... ...pero ya este, esta, esta visión más bien eh, terrorífica... ...parte cuando la proto-ciencia ficción... ...y después en sí fin, la ciencia ficción... ...a través de Mavic y Jay, por ejemplo... ...el mismo Julio Verne... ...ya empiezan a mezclar... ...lo que hasta ese momento se tenía como conocimiento científico... ...con fantasías o ideas que eran un poco más eh, atrevidas... ...y ahí, muy bien, como señalas tú... Herbert George Wells entre en 1898 con su famosa Guerra de los Mundos deja en claro de que en cualquier momento esas inteligencias, esas vidas que existían afuera, algún día van a llegar a invadirnos, que posteriormente Orson Welles lo hace fantástico en su radioteatro el año 38, pero pero ya deja claramente establecido que la semilla o la idea de que esas cosas que estaban afuera no venían en un tono más bien amigable, eh, eh, quedó muy eh, muy muy claro, muy muy patente, muy latente. Es más, si ustedes se fijan en la literatura de ciencia ficción y en todas las revistas que estaban específicamente en Estados Unidos, desde el año 47, en gran medida, por ejemplo, Amazing Stories, que es una de las claves en esto, Sí, eh, eh, lo que puede decirse, 1936, Rodrigo, ¿sí? es que existía toda una cultura relacionada con el tema alienígena y luego el fenómeno, y en un momento determinado se unieron una cosa y otra, pero en principio eran dos cosas eh, distintas. Completamente separadas, por carriles completamente distintos, que no tenían incluso relación alguna, porque si bien esta misma revista Mason y otras más, a partir del año 1926 señalaban o mostraban en sus carátulas, en sus portadas, naves espaciales eh, eh, y algún tipo como de, de interacción con eh, inteligencias externas. Pero nada más que eso, era ciencia ficción. La cosa es que el mismo Ray Palmer, que era en el fondo el editor de la Amazing, ya cuando sucede el, el, el, el, el caso de Kenneth Arnold, al crear una nueva revista que es la revista Fate, el año siguiente, el año 48, en su primera edición y en su portada, ya da por alusión estas cosas que... Eh, eh, eh, el caso... caso de Arnold, la gente no lo conoce, pero es el caso que marca un poco el comienzo, el inicio de este fenómeno, que luego se divide en muchas cosas que tienen que ver con el mismo fenómeno. Por un lado están los claro. encuentros, y por otro, por ejemplo, los contactados. Los contactados dan un poco el, contexto, el mensaje o la idea... ¿O la moraleja lo que está ocurriendo? Lo que sucede es que eh, eh, con esta portada se deja en claro de que ya había presencia de cosas extrañas en los cielos. Ya eh, después de la o sea, después del caso de Arnold hay una masiva observación de, de, de objetos, de objetos que en ese momento er erróneamente se le clasificó, se le designó como fly saucers, que son pla platos voladores, y de ahí en adelante ese nombre se mantuvo hasta 1952. Pero fíjate que, claro, el año 50, cuando sale el libro del de famoso eh, Donan Keijos... Claro, pero eh, tenemos y, y son nombres que la gente no conoce. ¿eh? Eh, Donan le es un mayor retirado de, la, de los Marines norteamericanos. Sí, pero en ese momento también aparecen los contactados, ¿no? Las personas que no, dicen es que los... estar en El contactismo parte específicamente el año 1952 con George Adamski. Y ahí es donde viene la primera, podríamos decir, contradicción entre el mismo eh, tenor del fenómeno, porque si bien Adamski era una, un, un astrónomo aficionado, partió como investigador de los OVNIs, o de estos flying saucers, a partir del año 52 él se declara como contactado y él libera la, la lista de seis contactados cardinales que empezaron con este movimiento. Fíjate que lo que la ciencia ficción empezó eh, con el mismo Guerra de los Mundos y ahí en adelante con todo el resto de la literatura que se tenía eh, respecto a este tema, hablaba de seres que iban a llegar a la Tierra con una intención más bien agresiva eh, e invasiva. Pues bien, los contactados dan todo lo contrario. Los contactados, yo Adamski, James Mosley, Arthur Angelucci, John Van Tassel, Bruman Petro, Daniel Fry, y George King, que son los seis contactados claves de Estados Unidos de la década del 50, parten ya con una visión completamente distinta, entregando un mensaje mesiánico de paz, amor y fraternidad entre estos países. Y entidades que los extraterrestres no se iban a salvar, más o menos. Eran como Uno, los ángeles, ¿no? Unos... unos una suerte como de ángel renovado tecnológicamente hablando, es decir, con el inicio de las neo religiones tecnológicas. Y a diferencia de lo que se hasta ese momento estaba como duda, pasan prácticamente 15 años y recién, con el supuesto caso de Betty Barney Hill, si, si bien hay otro antes que es Villas Boas que no se tomó en cuenta, con Betty Barney Hill que ocurre en el 61, cuando se publica su libro el año 66, Un viaje interrumpido, comienza ya la otra visión de los extraterrestres donde ya empieza la la el secuestro, la abducción y La, el contacto con seres no tan buenos como lo de los primeros contactados. Y luego este también hay... y, y luego también lo que decías tú, ¿no? Que eh, que nos ocultan, ¿no? Que lo que, que es lo que los gobiernos intentan no contar al pueblo. Ahí también es como un punto, ¿no? de de, de inflexión a la hora de que la gente empieza a dudar de que realmente hay algo muy muy importante. Y que se nos está ocultando y eso es lo que hace que todo el mundo ya esté también como un poco más pendiente de todos estos temas, ¿no? Aparte de todas las eh, publicaciones oficiales, pues las otras publicaciones que no son tan oficiales y que se están investigando y que se ponen en conocimiento del, del gran público. ¿Es así? Totalmente. Fíjate que Estados Unidos parte con el proyecto SIN, que es el proyecto Señal, El año 1948, posterior a un accidente que hay en Kentucky, el 7 de enero del 48, donde fallece el capitán eh, Mantel. En un P-51, Mustang, un avión de combate. Entonces, después de ese accidente, cuando supuestamente la prensa dijo, eh, piloto, se accidentó siguiendo un ovni, parte el primer proyecto de investigación oficial norteamericano, que es el proyecto SYNC, lo sigue el proyecto Rencor o Grunge, el año 49, y retoma posteriormente el libro Azul, el año 52, que termina el año 69, y es decir, siempre, a pesar de que esto puede haber sido incluso un mito eh, sacado de la ciencia ficción y de la literatura, siempre las autoridades, en este caso norteamericana y después se expandió al resto del mundo, estuvieron o están detrás de este fenómeno porque, en el fondo, en el fondo muy al fondo, algo hay. Hay una manifestación anómala, que puede ser interpretada erróneamente, o de la forma subjetiva que cada uno quiera, Pero hay una cuestión que está ahí, que no cuadra o que no calza y que es importante tener en cuenta o, o conocerlo. Y eso es lo que ustedes tienen, el ejemplo de la famosa desclasificación de archivos ¿no es cierto? del Ejército del Aire, donde claramente hay una investigación de casos porque, por, y ¿por qué se investigan los casos? Porque hay un interés de saber qué hay detrás. Y ese interés es el que tienen pilotos como tú. Rodrigo, eh, cuéntanos... Para finalizar, porque nos estamos eh, quedando sin tiempo, pero de los muchos casos hay eh, que has conocido uno, uno que ya se ha conocido, que te hayan contado un episodio, un caso, un encuentro, que haga pensar que aquí hay algo. Mira, yo estoy próximo a sacar una nueva publicación, espero en mayo, eh, que en el nombre Fenómenos Aéreos Anómalos, tres casos chilenos sin explicación, que el valor agregado es que son casos que me tocó investigarlos en primera persona porque yo desde el año eh, 2009 eh, fui integrante del CEFA, el Comité de Estudios de Fenómeno Aéreo Anómalo de la Dirección de Aeronáutica Civil. Eh, el CEFA recibe reportes diariamente, pero hay algunos casos que son un tanto más contundentes que otros por la cantidad de evidencia y sobre todo los testigos y algunos otros antecedentes que tengan. Hay un caso que es muy interesante que ocurre el 3 de septiembre del año 2012 que son cinco luces que se introducen a un recinto militar que es la Academia de guerra aérea de la Fuerza Aérea de Chile. Ese caso tiene testigos que son uniformados y civiles, fue grabado por dos eh, teléfonos celulares, y está el testimonio, y se hizo una investigación que duró prácticamente un año y medio, donde yo en este libro lo que hago es relatar lo que yo vi, lo que me tocó hacer dentro de lo que significa la investigación que va desde la reconstitución de escena hasta los eh, informes, declaraciones y peritajes que se hacen posterior a un incidente tan complejo y tan extraño, yo diría que incluso tiene una connotación muy similar al caso de Bing Waters, ¿no es cierto?, de 1980 en la base de la OTAN en Inglaterra. Eh, este por ejemplo, es un, es un reporte que, más que lo que significa el reporte, yo lo que voy a comentar son, o lo que voy a contar en el libro, son Cada paso que se hizo en la investigación, donde mientras más se avanzaba, más nos dábamos cuenta de que no había forma de poder entender o explicar lo que sucedió ahí. Y yo creo que ese es uno de los, para mí, uno de los casos que yo considero más, eh, no sé si importante, pero sí trascendentales para entender de que efectivamente existen manifestaciones anómalas a las cuales no tenemos explicación convencional hasta el día de hoy. Muchos eh, casos, eh, algunos de los que has investigado, de los que nos has eh, contado, Rodrigo Bravo, casos eh, de pilotos que se encuentran entre los que no tienen explicación. Rodrigo, en Chile, mil gracias. Bueno, a ustedes muchas gracias, y los que quieran bajar el libro, está en mi Twitter, como twitter twitterfijo, arroaecobufon. Y lo pueden descargar gratuitamente en PDF para que lo disfruten y posteriormente hagan sus comentarios y podemos seguir hablando de este tema que nos interesa tanto. Fenomenal. Los eh, libros eh, gratuitos en estos días es agradezco muchísimo, muchísimo. Gracias a Rodrigo, un abrazo. Un abrazo a ustedes, cuídense, igualmente. Contacto. Gracias.